Sabíamos que era un partido muy duro, Boca se está jugando cosas muy importantes, nosotros también, pero bueno, eh, la pelea del fondo es muy, muy, muy difícil, ellos se jugaron a la final, así que nada, nosotros también la nuestra por escalar eh, lugar en playoff. Un partido muy difícil, creo que Delfino estuvo un nivel muy alto, muy alto, se nos complicó toda la noche, no lo pudimos defender toda la noche. Creo que le hicimos, le hicimos trap las últimas dos jugadas y recién lo pudimos complicar, pero después hizo lo que quiso y él llevó a Boca a, a siempre estar en juego. Pero bueno, eh, de eso, no podemos dejar que un jugador no nos lleve el partido solo, pero después creo que hicimos un buen laburo igual en defensa, recuperamos varias pelotas también, agarramos varios rebotes ofensivos y creo que eso fue una de las claves Decime, esta, esta victoria también es importante para ustedes por ese lugar que tanto quieren, ese, ese, ese lugar en el playoff, ¿qué tanto les sirve esta victoria y cuánto los potencia de cara a futuro? No, la verdad que mucho, mucho porque es muy difícil ganar en la ruta, en esta liga y creo que las últimas giras estamos haciéndolo, estamos ganando mucho en ruta hemos ido a Río Gallé hemos ganado, Mar del Plata hemos ganado, venimos acá a Ferro y ganamos y ahora otro más, creo que estamos pudiendo ganar de visitante y creo que por eso estamos escalando posiciones, la idea es entrar a playoff y también buscar el tercer y cuarto puesto ¿no? nos hacemos muy fuerte de local y sería muy importante para nosotros el primer playoff tener la localidad. Seguir mejorando cosas seguir mejorando la, la ruta todavía. Sí, sí ya tenemos mucho para mejorar, creo que tenemos mucho para mejorar en ofensiva, por ahí nos trabamos, por ahí dependemos mucho de Nova, hoy apareció en un momento Junior que estábamos trabados, pero bueno Eh, con la defensa todo es más fácil creo que no tenemos que dejar defender con San Lorenzo no defendimos hicieron los 25 de puntos y nunca pudimos estar en juego pero si defendemos después corregir adelante es todo más fácil muchas gracias no, gracias a vos.